Transmitiendo desde la República Pluricultural de Santa Cruz de la Sierra, de Poche a Cochabamba, les damos la bienvenida al Santa Cruz de los Simios.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 Con el escabio. Ya post, disca y papas, cebollas, pimientos, economía para simios, todo lo que suele ser el stock natural de la República de Santa Cruz de la Sierra de los Simios. Y el sábado todo bien, me hice el mono y el de los simios y el domingo otra vez. Bueno, muy bien, buenos días, simios madrugadores, salieron ayer, me doy cuenta porque estamos aquí solos Parece. con Nico, estamos solos, no conocemos a nadie, estábamos en Duplex recién, eh, desde Santa Cruz de la Sierra, con nuestros colegas de Santa Cruz de los Simios, Santa Cruz de la Sierra de los Simios. Exacto, los, nuestros simios bolivianos amigos. Sí, sí, hay, hay monos también en Bolivia, eh. así que bueno, hoy, hoy es un programa especial dedicado a Bolivia, vamos a... Ajá, mira vos. Sí, sí, vamos a descubrir, eh, tenemos el... Oasis boliviano en el Palermo. Dentro del Palermo hay un Oasis boliviano. Dentro del Palermo hay un Oasis boliviano también eh, se vende salchipapas, salchipapas, eh, cerveza al tiempo. tiempo todo. todo, todo, todo. Bueno, estamos arrancando con bueno, a media máquina, ¿no? Estamos al a mitad ¿no? mitad del de equipo está. Bueno, estamos un al poco las, menos de la mitad del equipo. Estamos, estamos al 45%, ahí nos saludamos ahí acaba de llegar, hola, ¿cómo te va? Hola, ahí. Bueno, ayer hubo Holgorio, hubo ¿no? Hubo Holgorio Simio. Tenemos unas cuantas bajas. Hola. Hola ¿cómo estás? Casi igualita ¿S1? que. Qué sí, bueno. igual. hace dos horas. ¿Seguiste el arquinucho? ¿Cómo te va? No, un ratito dormí. Eh, va. ¿eh? va con besitos todo es revés. Va bueno. ah, con besitos. Bueno, esto es así, estamos recién llegando, acomodándonos. Y preparándonos ya para okay. otra edición del Palermo de los Simios. ¿Quién cumplió años? Cumpleaños dos personas de cumpleaños. cumpleaños? De dos personas. Una eh, se haya cumplido. Uno se haya cumplido, que era Johnson. Eh, <ríe> Que cumplí el 26 de marzo y lo festejé ayer con mi amigo entrañable, la bestia Berkovich, quien cada vez es más una, un espíritu en el Palermo de los Simios y no tanto una persona claro. material. Sí, sí, sí. Ayer también estaba bastante en estado espiritual, espiritual ya cerca de las 6 no. de la mañana. Opa. Éramos un montón. Opa. Bueno, en, entra bullo. <risa> Situación de fútbol, sala de ensayo. Tranquilo. Se llama silencio por el momento. sí. sí. Lo bueno es que se dedica a hablar. Bueno, tranqui, tranqui. Muy bien, bueno. Eh, hubo, hubo salidas ayer, no fue ladran Sancho, sino que fue a otro. No lugar. hubo ladran ayer. ¿Qué no hubo Ladran, ¿no? El ladran Sancho. De, ¿Qué pasó ayer? No hicieron, cerraron directamente. Yo ¿Ves? creo que van a terminar cerrando, sí. Hace que sí, hace que sí con. Buyo estaba sintiendo en este momento. Bueno, vamos a dejarlo reponerse. Y.. Bueno, sí, hubo hubo festejo ayer, se festejó, no deberíamos haberlo hecho, pero bueno, las cosas son así. El Palermo de los Simios sí igual, firme junto al pueblo simio de Palermo. Y bueno, como Nico, vos estuviste ayer... Yo estuve bien? ayer pero me fui muy porque hoy tenía que hacer cosas a las 8 de la mañana, así que quería dormir, aunque sea... Y aparte tenías que venir al programa. ¿no? Tenías que venir al programa, fundamentalmente. fundamental claro. Pero muy muy bien, la parte de que estuve me la pasé bien. muy lindo, estuvo muy lindo. Me, pues, hubo... me perdí la parte musical. Hubo momentos emotivos, sí, hubo... Tocó almacén, hubo repartija de fotos... ¿eh? El video, no, no, no salió el video tipo fiesta de 15 que queríamos hacer con la música, con así alguna música ochentosa de fondo, pero hubo fotos, no hubo palabras, hubo momentos emotivos, ¿verdad? Hubo. Uh, <risa> hubo, hubo. Muy bien. Bueno, eh, ¿y ya arrancamos con la picadita de noticias de la semana o tenemos que esperar a que cargue el servidor? Eh, no, no, podemos, podemos porque, porque yo me tomé el trabajo y soy una persona muy aplicada de eh, copiar las cosas en el Word. Muy bien, muy bien excelente. Bueno, bueno, vamos a primero a saludarnos, a presentarnos. Agui, ¿cómo estás? ¿Qué estás? Bien, muy bien, joya. Te noto bastante fresca, mucho mejor que Gullo, en realidad, si no, lo preparamos sí, con Gullo. Sí. Gullo, ¿cómo estás? ¿Vos es el <risa> <risa> hoy viene rockero, hoy, es, hoy lo tenemos tipo mixagueras. Síganlo, sí, de mal humor, en cualquier momento nos pega, no. tengamos cuidado. un ratito más? ¿Te ¿Despertamos en una hora? Sí. Menos, ¿Para el par de una semana? ¿crees? Sí. Bueno, listo Bueno, eh, lo, a, los, a, lo, a nuestros oyentes Que seguramente el 90% estaba ayer eh, en, en la fiesta, así que seguramente <risa> no nos está escuchando nadie También eh, les decimos que si quieren dormir un rato Pueden dormir No, este y... es un programa para, los, para el grabado para Sí, este, todo es un... el que escuche grabado en la semana Es un programa grabado En realidad está todo grabado, no hay nada, no hay nada. o sea Nosotros salimos ayer, que fue martes Hoy es miércoles che, y... No está bueno el bague, ¿eh? No está bueno el bague, ¿en qué pasó? Y hay que ir a aguantar, otra vez ¿Otra vez? aguantar sí, los trapos? Hay que aguantar Bueno, vamos después de ¿no? acá. Tampoco hoy. <ríe> bueno, mandamos la cortina de noticias y salimos. Ahí está, eh, <risa> noticias de la semana. <risa> bueno, estuvieron pasando varias cosas. Eh, fundamentalmente en mi elección personal, sí, eh, tenía de, de contarles que... lo que estuvo pasando con... La línea 60 Sí De Bondis sí. Eh, Que son parte de la de, ¿Cómo se llama? Empresa Monza Siempre Monza. Me confundo. Monza Que es una mega empresa Están forrados en guita Disfrutan de subsidios estatales claro. Sin asco Y, bueno, como vemos, la línea 60 es una de las que tiene menos inversiones, eh, por lo menos que se ven en los... Es eh, una de las más en... así abarcativas, de que abarca más territorio, la 60. Sí, sí, Uf, no, no quisiera ser sí. chofer en 60, ¿sabés qué? Constitución no sé. tigre. Una sola vuelta y Una sola vuelta, la ya está. También sí, igual. sí, hace, si juntaras millas, yo creo que se, se dieron varias vueltas al mundo, claro, sin claro. A claro, sos chofer de 60 y ya le diste, y, en y, tres días de trabajo le diste una vuelta al mundo. De, pero De mínima, eh. y encima se deben cagar muriendo a los 33 años, porque es más claro. estresante que... Sí, no, supongo o sea, hace 65 cuadras de Santa Fe, Cabildo y no sé hasta qué. Escobar, no, ¿no? Hasta... Hasta, hasta Escobar, ¿no? Hasta Escobar ¿no? Por es. eso, por La eso, en más... una calle como... La línea Mauswitz, que más lejos llega en En Austria, ¿no? Mauschwitz. Ahí ¿no? ahí, cerca del campo de concentración, ahí en Mauschwitz. Horrible, Pasaron cosas tremendas. ¿eh? Antes, bueno, también. el tema es que... Antes, ¿no? ¿Estuviste? Sí, claro. ¿No querés contar? Después, no te lo quiero. Ok. Ahora <risa> eh, Uno va a salir a ver producción. Bueno, no, Una en conflicto. Buena ¿Qué pasó en las 60? ¿Por bueno, qué es el sigue, no sigue en conflicto. El tema es que estuvieron despidiendo a, a trabajadores. Eh, le cambiaron las tareas a varios choferes y eh, denuncian haber tenido una incorrecta liquidación de los averos. Uh -huh. Eso hizo que estuvieran cuatro o cinco días, eso me lo perdí, ah, eh, de paro. Eh, ya para el tercer día empezaron a recibir telegramas que no eran de despido, pero sí amenazando que si no se reincorporaban al trabajo, eh, se les iba a, a hacer un juicio de desafuero. Ah, eh, pues ya bajarles el suelo no podía hacerlo, pues... Ahí... No, aparte, si un si el patrón te baja el zoom, sueldo, vos te das por despedido ah. y es con justa causa, digamos, puedes ir a, a la justicia y, y hasta ganar. Ellos lo que hacen es amenazarlos con que se les va a sacar el fuero, como los que tienen, los que son delegados y etcétera. Madrid. Claro, van a bueno, quedar desajorados. ¿eh? Desajorados, claro, de ahí viene de hecho. La claro, manera, sí, sí, de perder los fueros, ¿no? Eh, eh, tuvieron esta semana una mesa se tenían que sentar obligatoriamente con la empresa obligatoria. Y, sí, conciliación obligatoria y eh, los trabajadores denunciaron que no fueron los representantes de la empresa Ajá. y sin embargo es la empresa la que mediante los telegramas le dice como ustedes no están cumpliendo con la conciliación obligatoria, les vamos a quitar los fueros y en fin lindos muchachos eh, gente buena, toda la gente del transporte como venimos analizando ya día sábado a sábado el padre de los niños es gente toda muy copada los niños, de bien, el, muy, de muy, muy muy muy muy bueno, bueno bueno y siguiendo con el mismo tenor, digamos en el mismo en el mismo rubro eh, los trabajadores de subte esta semana también la estuvieron agitando bastante pero esto fundamentalmente por eh, ellos tenían paritarias que vencían en febrero metrovías nunca se sentó a negociar y bueno por eso terminaban haciendo un par de medidas de fuerza que eran apertura de molinetes a la sí, mañana verdad. y tuvieron y un y paro de un par de horas el jueves sí. Por ahora, hasta donde tengo entendido, no se sentaron a negociar. Eh, la empresa no está recibiendo a los, a los Pero trabajadores. Pero yo pensé que el, el aumento del boleto del subte era para justamente eso, ¿no? Claro, para para pagar salarios, Ah, no, parece que no. no. O sea, es que no. Yo tengo una pregunta Cualquiera, para Emiliano bueno. para Gullo, que es, ¿cómo ves, digamos, en el conflicto desatado en el subte? no? Haciendo un análisis digamos, histórico, materialista dialéctico, si es posible, como te caracteriza a vos, ¿Cómo se cuela en la problemática de las paritarias, salarial, digamos, de uh -huh. los trabajadores del subte, el conflicto, la puja entre gobierno y nación para hacerse cargo de los subtes? Se que correr el agua porque si no, interfiere mi voz. ¿Crees que le corra ¿Vale? para que lance? ¿no? ¿No sí, se te escucha Ahora, perfecto. Sí, sí. Bueno. La pregunta? En pocas palabras. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo se cuela el conflicto de las paritarias, eh, cómo se cuela la puja entre el gobierno y la nación? El otro, ¿no? no, tenés que hablar. Tenés que hablar para afuera. Bueno, listo. Pensala, me la respondés después. Pasamos de tema. Bueno, tenemos acá, pero yo justo quería que nos contara un poco, Gullo, qué pasó con las paritarias en prensa. Así que mejor lo cuento yo. Eh, la semana pasada... Eh, a ver, contanos. No, no, no, no quiero censurarte. Como no, me haces una abuela. No, no, no te pongas mal, no te pongas mal. No te pongas mal, no mal. contan. Yo no te, no te censuro, lo que pasa es que no te mi ni pregunta, ese es el tema. No la quería repetir bueno, porque íbamos creo... a perder no, tiempo si valioso. ¿Qué pasa? Bueno, un principio, una propuesta de la, de la empresarial uh -huh. de Adeva, Por la cual se llegaría un 23% de aumento escalonado durante todo el año Hay un par de cosas que no cierran claro. todavía Y hay una semana de paz Una paz romana No habrá sí. medidas de fuerza por esta semana uh -huh. Y se seguirá negociando semana que viene En el medio hubo todo otro fin de semana Que los laburantes sacaron las firmas Claro, el pasado, eh, un Una cuadro. movilización a la nación, ¿no? Ah, claro, el lunes. Eh, no. Va volviendo todo a tu mente, ¿no? Sí, va a vacaciones. El lunes no como El lunes compré Clarín. <risa> <risa> <risa> y hubo um, una movilización muy importante desde la Nación. El de la Nación, allá a dos cuadras de Luna Park, hasta. El misterio de trabajo, son son 150 sí. metros. <risa> no quería cambiar mucho. Bueno, <risa> en bueno, una Es un gremio sedentario, el gremio sí. periodista. No está sentado. Hay que pasearlo, hay que levantarlo. Hay que sacar al periodista, periodista. del de escritorio. Que hay que alejarlo del Twitter al periodista, ¿no? <risa> que te camine en grupo, además. Claro. Que no te tome taxi. Porque el único que camina es para el lanche. Eh, la quita de firmas eh, en las notas ¿Es el equivalente a la levantada de molinetes del subte? Claro, claro, claro ¿Y cuál sería el equivalente okay. a, una, a una huelga general? Una, una, general. una huelga general, huelga general. <risa> Pasamos de tema Bueno, eh, acá esto me parece Voy a pasar a comentar las dos cosas más importantes Que me parece que pasaron en la, sí. en la semana sí. Realmente sí. un antes y un después sí. eh, Parece que Tito Nena Quiere declarar a Macri visitante ilustre de la Ay, Ciudad claro. de Buenos Aires. Parece que eso. no habría dado claro. la cara después de el, las consecuencias del temporal, la cantidad de muertos que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Entonces este compañero de Frente para la Victoria quiere claro. eh, hacerle este nombramiento. Le parece que ante su falta de responsabilidad y etcétera, varios se lo tendría merecido. Es un, es un chiste y salado muy gracioso. ¿no? Pero... Es... ¡Oh! No, Haciendo otra risa, sí. Pero gran parte del, del, del equipo de Macri estaba en, en Punta del Este y no volvió, digamos. Ni no Macri, ni Rodríguez Larreta. No, Rodríguez Larreta, de hecho, volvió después. No la Vidal. que sí estaba es esta pobre Vidal. Vidal está bien. bueno, claro, claro, pero ella sí, se lava la, la, la cara con cemento, esa, la sí. pone, liga. Claro. claro, la Secretaría de Social tampoco estaba. Claro. Es loco, ¿no? Lo que pasa con los vices eh, jefe de gobierno son como... No es lo mismo que pasa con los vicepresidentes, que bien siempre son polémicos. Los vicejefes de gobierno siempre están al pie del cañón, puchin ¿no? Ball, ball, ¿Hm? claro. ¿Cuál era el vicejefe de gobierno de Ibarra durante el mañana? Tellerman. Muy bien. Mira. ¿no? Ah, sí, le pago. Tírame otra, tirame otra. Tígame otra de, te la respondo. De la arruga. Eh, Olivera. Olivera. Olivera. Ahí... Olivera, que Olivera ahora... Es, no, Pinedo es el que está con... Ah, pensé que se estaba muerto, ¿no, no, es está con... no Olivera? Olivera no sé está, está bien, o, digo, sigue siendo vos, radical, vos ¿no? Fue candidato de la coalición. ¿Siguen existiendo los radicales? No, llegaron hasta la plaza, el 24. Sí, eran eso una era. banda. Eh. Era un montón, no eh. hablamos de esto. Tremendo, eran muchos, eran muchos. Sí, eran muchos radicales. Pasa que ser radicales como... Había un par que se arriba, fueron arriba. medio doloridos, ni idea. Mira. ¿Alguien sabe por qué? No? Eh. Algo pasó. Volaron bueno. volaron, unas volaron unas cosas. cosas. ¿Qué hizo tu ahí? remera, Nico? Amor, amistad, compañerismo... En eso somos grandes los mm. Andes. Yo estuve en Nicaragua, pero también fue. Dale, dale. Ay, yo también baja? puedo Chenta contar de Yo estuve durante la revolución. ¿Vos cuándo estuviste? No ah... Me encantaría y que alguien ve el tamaño que se le pone el. Sí, sí, sí, sí, sí, Son dos hendijas sí, sí, sí, sí, sí. así. Bueno, pasámosle, pasame el bueno, teatro. Nico, estoy muy preocupada yo. por vos y por tu República Cordobesa. ¿Qué pasa en ¿Qué pasó con esta legislación horrorosa que estaría limitando el consumo de choripán, la venta de choripán entre las 8 de la mañana y las 21 de la mañana? Yo quiero decir solamente Obras. con el chorino Con el chorino? ¿no? Con el chorino Y aparte me llamó la gente de Córdoba y me dijo que no, estaba loca tremenda tremendo. Bueno, qué quería ¿Qué quería hacer mestre? Le decía no, un desastre. Un, un desastre, desastre, de hecho juez, claro que él estaba, está dispuesto a ir a la guerra ah, por sí. el Chori. Mirá, Ojo, ojo, ir a la guerra con el juez. O sea agarrar. que él está en contra. Él está muy en contra de Chori. Esto es una movida, de una movida instituyente, claramente, la del Chori. Y es por suerte, parece que la municipalidad de Córdoba, que ahí se ve que no acata mucho las leyes provinciales. Eh, logró que bueno mediante algún pedido de permiso particular los la gente que tiene los puestos pueda Eh, sí. vender durante el día lo que dice la gente que labura de eso claro porque digo es, a mí me causó mucha gracia y la verdad sí. es medio desesperante no me regules el horario de morrer no, ¿qué estamos en la Unión Soviética? Pero me está es cargando. ¡Claro! 1984 es Cuba? hoy esto vienen por Cuba. el Chori y mañana vienen por el fernet es así no. ¿Eh? y, ahí toca el fernet y pasado Saludo mañana provazo. te limita el horario de la Gran Sancho ¿y ahí qué hacemos? Ahí que hace... ¿qué no, hacemos? Se, todo. se lo limitaron, se lo limitaron. ¿Se lo limitaron? <risa> ¿y que sí? sí. lo siento mucho nos fuimos Vos no, esto no te funciona, te, te moviste de movida. Que ¿Tenés acercas. que hablar Yo más alto? Sí. Sí. ¿Hablo más alto o me acerco? ¿Por qué no tenés que hablar ahí? Que hablar o habla más alto o acercarte. Porque este es el de NABU. Y es no, como así, direccional. Y este escucha Está todo. Sensible, sí. ahí. Está sensible ahí. Sí. No, no, no, no. Bueno, oh, pasamos de tema. Choris, bueno, y, pero escúchame. Esta es una conducción colegiada. No, lo que sí lo que sí quería decir es que con esto de limitarle, digamos, toda la, la mayor parte de horas de luz del día a los laburantes, es, es todo un turno, digamos. Sí. Y lo tienen que tener abierto el lugar, pero nada más para Porque tienen que traer a alguien que esté controlando que no se lo choree Claro, que no se no, lo... No, medio desesperado. Que no choré en el chori. Que no claro. claro. el chori. No, con el Bastante chori no. resulta. ¿eh? Con sí. el chori Aparte, ah, igual... Para algún, digo... perdóname, para algún distraído... Ahí está bien, así me así con la cabeza. ahí algún... sí. Para algún distraído, para algún trasnochado que no haya escuchado, no haya leído la campaña. Hubo una campaña muy grande en, en Twitter, en Facebook, mm -hmm. en... El todas las redes sociales claro. eh, que obviamente marcando llegaban. presencia no twitter facebook ¿no? siempre con estoy... el chorino ¿no? con el chorino ese es el hashtag El hashtag Córdoba ah, claro ¿sí, eh? ¿no? y mmm, Ah, esa no de por ejemplo y en bueno y en otras repúblicas más también okay. porque lo que es el príncipe, es que no escuchó, no se puede comer pero el pan no te van a vender si vos vas a Córdoba O sea, llegas a, a las 2 de la tarde sí. muerto de hambre que gana un chori no. empezás a recorrer la ciudad de esa ciudad. Marav maravillosa este, república es qué linda que es, es, es la más linda que Palermo es Bueno, no vas a encontrar un chori. Un, para mí, es una hipótesis. Es la mafia de los panchos. Este, sí. Ojo, ser, es una una mafia mafia o de, los, o de los, la bombiola. No, o de los lomitos. En Córdoba sale mucho uh, el los lomito, o sea, lomitos. O sea, lomito. Porque estas lomito. 9 de la noche no te van a vender. De 9, no. solo no. vas a encontrar Aparte chori a mí, pan. Es que en la me de 9 a 8 de la mañana. O sea, te puedes clavar uno, está bien, porque el te reserva el bajón. Ah, yo me puedo levantar un poco, pues yo en general desayuno siempre todas las mañanas, antes de ir a trabajar, me desayuno. ¿Un, un choripán, sí, un choripán con mucho chimichurri y un vaso de vino, ¿no? Qué lindo. Y después de ahí voy a trabajar a la escuela. Qué lindo. Claro, sí, sí. Me pregunto mucho. chicos de que y... tienen quemadura de tercer grado y nadie claro. sabe muy bien por qué es la respiración de lado eh, la respiración. Y claro, entonces bien. la solución para un tipo como yo, que tipo 8 de la mañana se come un choripán, sí. es levantarme un, rato, un rato, antes. rato antes. Tipo 7 y media como un choripán. Bueno, no está malo. No está malo, ¿eh? No está malo. Es un lindo horario para comer los chorros. No sabes un choripán en las ayunas. La verdad que. Ah, sí, pum para arriba. Tonifica te, te la piel. Tiene un montón de propiedades. Casi como el aloe de vela, el choripán de. Mira. Sí, sí, sí. sí Casi sí. como el gelo. Tiene tanta propiedad como el gelo. Sí, sí, sí. sí, sí ya, ya vamos a hacer un, un, un informe especial sobre el choripán, ¿eh? Bueno, otra noticia, pasamos eh, a la noticia. Después no tengo muchas más noticias. Lo que Oye. sí me parecía importante eh, era que charlar un poco con Nico a ver si nos podía contar qué mierda pasa con la yerba. Anticipando, vamos a hacer un programa pero... especial de signos con la yerba, pero parece que el gobierno eh, va... digamos, el, el tema de la yerba es que hay muchos pequeños productores que hacen yerba y que le pagan muy poca plata claro. y grandes acopiadores que son los que tienen se llevan la torta. Esos son los que aumentaron el precio. Claro, el, Las Todos los, los pequeños productores exigen que le paguen más por sus cultivos, el gobierno les que pagar más, y lo que dicen estos grandes copiadores es que ellos tienen que traspla, traspasar ese aumento a, al paquete de yerba y parece que la yerba se a ir el, el precio de yerba, sino a las nubes. Está bien, o no sea, se dan cuenta de lo que está pasando. Hay un complot que yo intuyo que debe venir de James Cameron, eh, digamos, <risa> empiezan con las Malvinas, siguen con el Chori, te quitan la hierba mañana el dulce de leche. ¿Eh? Y tu casa misma el colectivo. el colectivo El colectivo El colectivo bueno, Hablando de colectivos De hecho eh, nos, vamos, nos vamos a cerrar unos amargos Con la yerba a, a precio vil Al colectivo de Capitán Beto ¿Te parece? parece tenemos bien. el tema que yo traje grabado Sí, sí, sí, sí. sí, sí <risa> ahí, bueno. pero, te trajiste, pero te trajiste memorizado parece no ¿Lo memorizaste? Debo de cantarlo no? si Cantémoslo Pero después A ver Just night Cielo, si nadie viene hasta aquí, hace barme unos amargos como en mi viejo Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Cómo de basura mi bien Let's Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Che, sí, la pregunta es, ¿sigue o no sigue el magazine de La Colectiva? ¿No nos fuimos nada? Sí, ¿sigue o no sigue? A mí me dijeron que se viene una edición de otoño. Los sábados. Dos horas, ¿eh? mm. de 18.30 a 20.30. Casi todos los sábados. Eh, no nos fuimos nada es. No nos fuimos en verano. No nos fuimos en otoño. <risa> no fuimos en verano que nos viene otoño. Olvídate. Menos en invierno. Olvídate. En invierno ni a palo. Nos encerramos bueno. en el estudio para calentar la radio. No. no, no fuimos nada. Que nada.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 Bueno, seguimos como podemos. Eh, en, Vamos como queremos. Sí, se solicita con suma urgencia conocer el paradero de... La máquina Walberg, que parece que ayer se perdió de vista alrededor de las 7, 8 de la mañana. No, un poquito antes, un poquito antes, pero sí, se perdió de vista y ya estamos poniendo carteles, pidiendo recompensas. Vamos a ver cuántas bananas podemos llegar a poner por la máquina Walberg, ¿no? Sí, por favor, ap ap ap ap ap aparecen con vida. Bueno, eh, aparición con vida, eh, eh, aparición con, vida. Aparición <risa> con vida de, de la máquina Walberg. Lo que quiero decir es que eh, están abiertas las vías de comunicación para es, que hablen con nosotros so... o para que nos mantengan despiertos. Eh, nos pueden seguir en Twitter en arroba Palermo Simios o buscarnos en Facebook en el Palermo de los Simios o maile, mailearnos por mail a el de los Simios eh, Tenemos ya saludos de Pato, que nos, nos está escuchando. Pato? Pato que ayer se fue a, a un horario medianamente razonable, ¿no? Uh -huh. Como los que estamos acá. Claro, claro, claro no se a saber, es verdad, verdad. Nico se fue una razonable también nos manda saludos Lucía Belani que nos bautizó como palermomias eh, en alusión a la velocidad de respuesta de Emiliano Agullo eh, siempre al pie del cañón Lucía Belani la verdad el oyente número uno por lo menos de esta temporada y, la, y Lucía Cani yo creo que Cañabra. tenemos algo con no. las Lucías que tenemos que atrajemos a la luz La de eh, también nos manda un saludo a Alejandro Berkovich, el homenaje de ayer, que eh, efectivamente siguiendo los consejos de la apertura sigue del aguirucho y ahora está en un plenario de trabajadores de prensa. Bueno, Uy, bien. Y, plenario, y también, sí, no. ta también mandó un mail Pregolini que te quiere para Vorterix. ¿eh? Te vio mucha... Rápido, ágil. Ágil, sí, sí. Vio, vio que... Sí, pero no, no, no. Transo, un, no transo. un locutor de buena madera. Bueno. No, no transo con, con ese. Eh, estamos viendo un proceso en Palermo. Eh, con epicentro en Palermo, quizás como y extendiéndose a todo el país, eh, digamos, el paralelismo sería, eh, bueno, Petrogrado, ¿no? Palermo sería Petrogrado y eh, el resto del país sería, eh, digamos, el resto de Rusia, ¿no? Pensando ya en un mundo bipolar cuya punta de lanza es la expropiación eh, sistemática y sucesiva de pozos petroleros de YPF Repsol, ¿no? Eh, es un proceso que venimos siguiendo día a día, cual si fuéramos los bolcheviques. Eh, estamos perdiendo horas de sueño para eso y sobre todo tenemos eh, encargado eso a las 24 horas del día a nuestro especialista eh, en economía, eh, Nico Lyon o Nico Lyon, depende de qué lado del muro se encuentren ustedes. Eh, Nico, cómo viene avanzando, eh, cómo viene el frente, el frente revolucionario. El frente revolucionario de IPF. Me sí, claro. Parece que la, la cosa va va tomando un color un poco más interesante, el color petróleo, se va oscureciendo uh -huh. eh, el, el, la apropiación de la renta, lo, lo que hay por, o lo que entiendo yo que hay por detrás de esto es que el gobierno está tratando, digamos, de, de apropiarse, de tratar de apropiarse de una parte de la renta uh -huh. que genera IPF para una, una época en la cual los recursos no son algo que, que abunden para, para el gobierno. Terminó la época de vacas gordas, digamos. ¿Y terminó la época de vacas gordas. Empezar a buscar vacas. Por ahí, ¿no? Un poquito, un poco, no igual son bastante gorditas son las, las vacas del ¿no? de petróleo. Vaca vacas en petroladas, ¿no? Vacas en petroladas hay que claro. limpiar las de toman Greenpeace. Sí, sí, sí, sí, sí, tremendo, tremendo. Un problemita interesante. Pero bueno, como decís vos, digamos, la, la, la noticia es que el gobierno eh, manda a las provincias a seguir sacándole, eh, quitarle concesiones, a IPF, son concesiones, todos los casos son concesiones bastante las más que, que menos petróleo generan, bastante pobres, las concesiones que se Exangües, lo ¿es la palabra? Exigua, no, no sé qué no sé sí. qué. Exangüe. Bueno, ahora mucho lo está buscando en el diccionario. Exangues, claro, como de pocas energías y déjenlo así bueno, entonces como que están Ponele. atacando está, la está atacando más. ahí claro y, y se había empezado a correr el rumor de que el gobierno iba a hacer una expropiación del 51% de las acciones de IPF para tomar el control esto fue el, el viernes ¿no? El, corrió, jueves, jueves, el jueves el jueves que se corrió el rumor que el viernes iba a hacer ese, ese la, city, la City estaba prendida a fuego yo me acuerdo en mi escuela los chicos de primer grado estaban todos operando ya como locos como locos para, llamando a sus estar... corredores si, sí, vender vende vende o sea, muchos saliendo del país muchos saliendo del país Bueno, y, y esto lo que, lo que genera, digamos, toda esta quita de concesiones que, que se le va haciendo lentamente ipf YPF y estos anuncios es que la, las acciones de ipf están cayendo, digamos, bastante en, uh -huh. en lo que es bolsa. Entonces, cuando el gobierno habla de despropiar YPF no está diciendo que le va a quitar, la, le va a revertir la, la concesión y se la va apropiar, digamos, como si fuera la Revolución, la Revolución. Cubana okay. o la Revolución rusa Lo que va a hacer es ¿Ah, no? pagarle... No, no, parece que no, no oh, están tan cerca de eso. Toda la fe que yo tenía puesta en este proceso... Okay. No. Ah, Lo que hacen es, cuando se habla de, de esta expropiación, porque la, la declaran, digamos, cuál sería la, la forma de hacerlo. Se declara como bien de interés nacional o bien público, y se la expropia y se le paga por esas acciones el precio que realmente valen las acciones en el mercado. Claro. Entonces una forma de pagar menos por eso es todo el tiempo tirar a la baja el precio de esas acciones Exacto. eso podría ser o, o lo que algunos piensan que está por detrás de toda esta accionar de y esto se hace pasando. haciendo correr rumores de expropiación eh... claro pues digamos eh, eso hace que caigan cada, los precios de las acciones cada vez más digamos y ahí entra un conflicto de interés muy grande digamos ya todos lo, los diarios de, de España mm. eh, y el gobierno español salió fuertemente a a criticar esta posible expropiación, diciéndole que si nos tocan, a, si tocan a Repsol, tocan a todos Sí, dicen que se va a considerar como un ataque... Un ataque al gobierno español... El... Se están abriendo muchos frentes, yo creo que es probable que de Argentina surja eh, la Tercera Guerra Mundial. Digo, el tema de Malvinas, el tema de Repsol y PF... Argentina en contra de las principales potencias. Claro, ¿no? claro, claro. Me parece que estamos... A... Sus potencias, España. Sus colonias. Perdón. Estamos sí. entrando yo, por lo menos, ya inicié las obras en mi casa para armar un búnker. Un, un búnker. Ullo, eh, estás invitado, si invitas? quieres ir ahora el ah, búnker. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, hay, hay, hay lugar para dos, nada más. Y creo que Uy, vamos a, vamos a llevarnos bien, ¿no? Bueno, entonces... <risa> El gobierno español está metido está en como loco, conflicto. Está como loco, digamos, y es lógico que esté como loco, porque al igual que hablamos la semana pasada con Telefónica, que las ganancias básicamente las genera en, en América Latina, Repsol, era Repsol que ahora es Repsol YPF, Repsol es una empresa española eh, bastante pobre en lo que era a nivel petróleo. España claro. no tiene ni reservas de petróleo, ni colonias, eh, ni tuvo colonias que tenían mucho petróleo claro. para sacarlo. Eh, y tenía una empresa bastante triste que era Repsol mm. y en la década del 90 eh, YPF fue vendida a esta empresa sin, otra vez, sin ningún tipo de, de experiencia en la exploración y, y no tenía ningún argumento que hiciera que, que pudiera comprar YPF pero bueno se, se la fue entregada y de ese modo España eh, Bien, perdón. Se, se apropia de gran parte de la renta petrolera a través de los contratos que tenía IPF en Argentina Y en el resto de América Latina, y tenía pozos en, en Ecuador, en Perú. ¿Repsol parte de Bolivia... Repsol es, es estatal? O sea, ¿es el Estado español, parte de Repsol o.? No, no. hay partes, es la, la caja. Gran parte de los poseedores de Repsol es la caja de Barcelona. Es una, una organización eh, medio mixta, creo que en realidad. ¿Masones son masones? Mm, no sé. Más no es o menos. Que más, o más, o son... o menos no. más o menos. Más o menos Muy bien. Pero. Y lo que lo que. Estaba interesante analizar, digamos, es. Esto, digamos, de quién se apropia la, la renta del petróleo. ¿Por qué España defiende con tanto muños a Repsol? Es porque si, si le sacan a Repsol, ¿por si no sacan a Repsol no sacan todo? porque si le sacan a Repsol le sacan una enorme cantidad de entrada de dólares claro. que obtiene España a través de tener estas concesiones de, de, de petróleo eh, a cargo de Repsol. Con lo bien que le viene ahora a España. Con lo bien que le viene ahora a España, ¿no? los dólares como hicimos el otro día, Telefónica pierde plata en España, pero eh, claro. tiene ganancia récord porque tiene ganancia récord en Latinoamérica. Claro. Santander claro. Río pierde plata en España, pero tiene ganancia récord porque tiene ganancia récord en el resto de Latinoamérica. Claro. Todas las empresas españolas están, digamos, chupando eh, o siguen viviendo de lo que le están sacando. Uh -huh. ¿Qué previsión, no? Es Digo, como la allá... división Internacional del Trabajo pues, en su... Claro, Ahora, en su máxima expresión. ¿Qué previsión, no? Digo, Colón, en 1492, ya estaba pensando, ya estaba pensando en, en esto Increíble, ya sabía ¿no? que iba a existir un Red sol. que yo creo que eso es lo que diferencia el primer mundo de, de este mundo no de este mundo en el que vivimos todo hace, el mundo en el en el mundo en el que vivís vos cómo afecta la expropiación sistemática de pozos petroleros en nada bien perfecto <risa> eh, bueno y digamos en nada porque yo uso bicicleta uh, ah. pero no no la de motor no la sí, bicicleta no. Ni de motor Esa está buena. ¿Vos considerás moto. que son traidores los que usan la bicimoto? ¿La bicimoto? ¿En tu mundo de bicicletas? No, no, son, usan moto. Es una moto. Es una moto. No, es, es un, es un motorcito usa que ayuda. Es una moto. Claro. Entonces. Fuera de las bicicendas. Pero a vos te digo sí. a, vos, a vos A vos que andás con una Que andás con una Que le pusiste El motorcito El, ¿El motorcito? motorcito Salida de bicicleta Sí, vos Que seguramente sos macrista Aparte Aparte claro. Ay, yo re banco la bicicleta Gente Sí, bueno. a mí también Me parece un gran invento La bicicleta es el mejor invento de la humanidad Y la y, y y la, y la que tiene el el motor, Ya es como Bueno, volviendo al, al tema De IPF y Claro, y, y lo, que, lo que decíamos es que la, lo importante es que se apropie la renta y quería hablar un poco de esto, de, de qué es la renta, digamos, y, y por qué es tan importante los sectores, eh, sobre todo los sectores en América Latina, los sectores extractivos. Claro, a ver... La renta, había un escritor que se llama Ricardo, que no es Ricardo Montaner, no Ricardo, que es Ricardo que es el que habla de, de la renta y él dice que la renta es lo que se paga por el uso de las energías inestructibles del suelo. Sí. Ahí está hablando de agricultura, pero en el caso del petróleo es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces... Mientras más bueno sea tu pozo petrolero, petróleo, mientras más fácil sea sacar ese petróleo, mayor va a ser la renta que, que se va a obtener de ahí. Por eso, eh, no sé, cuando se, no sé, se funda Arabia Saudita en, en 1923, por ahí, que, que hay un rey que se llama Saúl, que conquista y le Arabia Saudita, claro, sí, sí, muy egocéntrico. El tipo la primera medida que toma, ¿quién le bancó toda la campaña para unificar todo ese reino? Estados Unidos. La primera, primera medida que toma es entregar los pozos petroleros de Arabia Saudita a la Oil. Ah, ¿Vale? ah, mira. Entonces, bueno, favor, con favor se paga. favor, con se para, no sé, la, lo que es la guerra de Irak, digamos, siempre es el, el, el afán por conseguir petróleo. El petróleo está en el centro del asunto. Siempre está en el centro del asunto. Y en la Argentina no es, no es que tenemos pozos petroleros muy buenos, pero tampoco son pesos petroleros muy malos, entonces generan una renta interesante. El barril de petróleo fluctúa entre los 70, 80, 100 dólares, en Argentina producir un barril de petróleo eh, sale alrededor de 30, 40, 50 dólares, según el estudio, digamos, pero tenés más del doble de ganancia de, de producir ese, por producir ese barril, Entonces esa, ese, pero el petróleo es algo que es indestructible del suelo, es algo indestructible, tenés que pagarlo y se paga una renta. Esa renta tiene que ir, teóricamente, al que es el dueño de, de esa tierra, que en el caso de Argentina Todos los recursos lo que está por debajo de la tierra es el dueño somos todos, digamos, es el, el Estado. Yo también, Vos también tienes una yo parte. Puedo, yo tengo un barril Podés ir a reclamar, un, barril, un barrilito para barril. barril, o sea, mí, ¿Sabes cómo viene para sacar el barril el petróleo. Sí, ¿Cómo un es un de el te petróleo? Una camisa que te levanta, ¿no? Sabes cómo te pone, te, te pega. Sí, sí, sí, sí. Igual si está vivo después de la noche, en serio, claro. el barril se el le El barril a de barril. Risa. Después ojo, Jack Daniels, un barrilito, tranquilo. Habría que pensar Pero un ratito, eh, voy a pensarlo, Un eh. trayecto con petróleo. Sí, sí, sí. Puede ser. poco caro. Pesadito. eh. Caro. Caro y pesadito te puede salir. Claro, claro. Difícil si de digerir. Pero esto, esto que era así, digamos, los recursos que están por debajo de la tierra son de todos. En la década del 90 lo que fue fue privatizado y fue entregado a IPF y lo que se trata ahora es tratar de recuperar esa, esa renta. Y si uno analiza, yo acá con una revista uno analiza lo, la, no sé las 500 empresas más grandes de, de América Latina sí yo te nombro las, las 500 empresas más grandes las cinco primeras Petrobras Petrobras sí ¿Qué ah. hace? petróleo petróleo Pemex es petróleo, petróleo de México mexicano. PDVSA. petróleo de, de Venezuela de, de, Sí, Pemex refinación es una subsidiaria de petróleo de México y Petrobras distribuidora que es una subsidiaria de Petrobras o sea las cinco sí. empresas más grandes de América Latina que más plata hacen son las cinco petroleras claro. entonces no es casual que los gobiernos y no es casual que Petrogas, Pemex, PDVSA las tres esas, esas tres empresas y las distribuidoras sigan siendo estatal digamos es muy raro claro, que eso los, te iba a preguntar es muy raro que los estados entreguen un recurso tan fuerte como es la, los recursos extractivos aún en el caso vamos a la dictadura más pero igual estamos hablando de casos que son recuperaciones también porque Petrobras fue siempre. Fue siempre ¿vale? estatal. Claro, sí. Petrobras no es estatal. Petrobras es una empresa, es, que la... es una empresa mixta. Es, mixta, es que la burguesía. Pero siendo... pra... Brasilera siempre fue mucho más. Mucho más nacionalista mucho que más la militante. Militante. Que esa, esa expresión siempre no, me No, pero ni impresión. siquiera, pero siquiera vale. es la burguesía, porque en, en el caso de la dictadura más extrema de la América Latina, que como puede ser la de Pinochet, la, la, la más eh, en términos económicos, la que más a la derecha estuvo, digamos. Eh, ni siquiera Pinochet eh, entregó Codelco El Codelco es una de las empresas debe entre las 15 más cobre, la 28 es Codelco es la empresa la, la empresa minera de cobre que es estatal chilena okay. claro ni siquiera Pinochet entregó a Codelco, digamos, lo que hizo siendo, Pinochet... Encima siendo Chile uno de los del creo que es el mayor exportador de cobre. Es el mayor exportador de cobre, sí que cobre, cobre mundo. parece que es el único, no hay cobre en todo el mundo, es solo eso. gente que queda en Chile. Solo queda en Chile. Que pero Chile. lo que hizo Pinochet, eh, eh, que creo que sí hasta hoy lo querían cambiar, pero no se pudo cambiar, es que una parte de, de, de lo que genera Codelco va directamente al ejército, digamos, país claro. presupuesto al ejército. Ya, qué bien. Entonces, pues, pero es una, es una cosa hasta entendible, digamos, mundo no entrega donde sale la plata, sino que, bueno, en todo caso se aprovecha esa plata y se la roba claro, como hicieron sí. Pinochet o, o, o, la, o la usa para, digamos, o para el bien del país o para lo que sea el país, digamos, pero ninguna empresa, eh, la única empresa en América Latina que entregó su empresa petrolera, ni Venezuela, ni México, ni Ecuador, ni Uruguay, bueno, Uruguay no tiene mucho petróleo, ahora parece que van a tener un poco de petróleo de mar, ni Brasil, ni Chile que no tiene petróleo, pero está, con como nadie entregó ese recurso. Y, y Argentina sí lo entregó. Entonces, el recuperar ese... Uh, Esa, esa empresa estatal, digamos, es algo muy Igual es, es una muy sutileza importante. esto de que en realidad no se entregan los pozos, sino que se entrega, digamos, la, la posibilidad de, de extraer de esos pozos. Porque entiendo que en o la sea, privatización es, de YPF claro. el pozo termina siendo, de, sigue siendo estatal, pero digamos, toda la maquinaria y, y claro pero Lo que se privatiza es la extracción, digamos. Claro. Claro. Sí, sí. Es un poco, es como de forma, ¿no? No se, puede, no se, puede, privatizar, mismo, pero... no se puede privatizar el pozo porque eso está. tenés que cambiar la constitución. Suelo, claro. claro, tenés que cambiar la constitución. Tienes que privación a mí, a vos. O sea, todo el tiempo. De, demora, eso. demora mucho tiempo. Sí, sí, sí. Pero lo que, lo que se genera si vos.. Eh, es casi lo mismo, digamos, si yo, yo te entrego, hago la confesión. Eh, y no, te controlo la cantidad de, de petróleo no, no, de hecho eh, Argentina no, no, no, entrega privatiza sino que le cree, digamos, no, no, el Estado argentino no tiene ningún organismo de control claro, ¿no? que mida cuánto petróleo queda. Si PF le dice, mira, yo en realidad de este pozo saqué 5 mil millones de, de barriles de petróleo, y me quedan todavía 4 millones de barriles de petróleo, eso es lo que te dice PF, es una declaración jurada que hace las empresas privadas, IPF, Panamérica, la familia Gulerón y PF, eh, cualquiera, hace esa declaración jurada y el Estado le cree. No hay un organismo que, que, que regule eso. Entonces, bueno, es la confianza, me parece que está, habla bien de, sí, el, bien mucho de fe cristiana. habla, también, habla muy ¿no? bien de, lo, de los argentinos, de los argentinos. ¿no? De que entrega, entrega su recurso más valioso, gente de bien, te lo confías, como no voy a confiar, cuidame la nena, cuidame a la nena, obvio, si yo jamás, jamás en nada. Escuchame, escuchame, no, sí, luego. Y lo, y lo que hay ahí eh, por detrás en, esto, en esta recuperación, después, bueno, el cómo se recupera, digamos, eso es lo que, lo que se puede discutir un poco y, y es ahí es interesante o, o es importante que Argentina vuelva a tener control sobre, algún tipo de control sobre estos bienes. Hmm. Después, lo ideal sería que sea realmente una empresa que sea nacional y que no, digamos, uno puede encontrar argumentos para que sacarle IPF sin pagarle un peso para... Hmm. A, a cambio digamos porque no cumplió con los contratos hay un montón de irregularidades lo que está haciendo el gobierno no es tan, no es tan lejos sino que dice bueno, te voy a sacar IPF y te voy a pagar eh, parte por eso que es más o menos lo que pasó lo que hizo Evo con la nacionalización de los claro. de los hidrocarburos en, en Bolivia lo que en realidad hizo Evo en, en Bolivia cuando nacionalizó nacionalización de los hidrocarburos no fue quitarle a la Shell, a Petrobras y a un montón de empresas los pozos, sino que les cobraba por regalías el 51% o el 52% claro. de lo que generaba entonces sería más o menos lo mismo hay diferentes formas de, de apropiarse de esa renta eh, lo interesante es que el gobierno se apropie de esa renta y con esa apropiación de la renta que hace el gobierno genere algún cambio eh, que nos beneficie digamos, nosotros, digamos porque no sé, uno ve el caso de Venezuela que en épocas de bonanza económica cuando sube mucho precio del petróleo tiene un nivel de vida muy alto, de, de consumo y demás, pero no genera ningún cambio estructural dentro de su economía claro. que le permita dejar de ser una, una economía que sea solo exportadora de petróleo. Claro, claro lo, lo, a mí me parece que una de las eh, maneras de aprovechar la renta petrolera que el Estado puede hacer, una manera, una manera de aprovecharla, es construir una pista de carreras, por ejemplo, en el... 9 de julio. Directamente, eliminar la 9 de julio y ya colocar, pues me parece que fue una buena movida. No, Eso, fue no, sea, una buena. Eso sería una buena apropición de la renta por parte del Estado. Por parte del Estado, sí, sí. No, no gastarla, no, gastarla No gastarla en cosas que no, digamos, que no, como no sé, salud, educación, vivo. Pero no tiene demasiado sentido gastar en un hospital cuando puedes ser cuando una pista de, sí, en pista de carrera. Una carrera. de carrera. 2000 no olvídate. O hacerle un estadio nuevo ¿no? a ver, a ver, a ver. De acuerdo, Mira, claro. claro. ¿Vos qué opinas de eso? ¿Yo ¿Estás de acuerdo en hacer una cancha nueva en Córdoba? Con la renta del petróleo. Sí, roja y blanca va a ser la cancha. Ah, cuando ustedes usted, no vamos a entrar en este tema, ustedes ya se lo hicieron. <risa> claro, sí, ya, ya, ya, un tal Videra se le hizo. Un, sí. tal, y un tal Jorge Rafael, eh. Está contento, está contento. La última cancha de las la primeras no. lo primera no. Ningún militar y los médicos no jugaban la pelota no se mancha no se mancha con petróleo no se mancha con petróleo ¿eh? con gasolina no se mancha bueno no se mancha con gasolina bueno vamos a, a propósito de gasolina nos ponemos a meter en el mundo de la música con un artista eh, de primer nivel como siempre en el panel de los músicos Radio La Colectiva FM 102.5 Construcción participativa, comunicación alternativa. E unas seis de sua rua, e unas seis seu vecino, eu moro muito longe, souzinho. -sí. Si Mas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 La colectiva, la paz sin voz no es paz Es miedo Nos dirige la palabra, el excelentísimo señor jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Palermo Alermo de los Simios. Los sábados. De 12 a 14. Por la colectiva.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 con su rueda de crímenes su hiedra, su obstinación dramática su olivo hoy me gusta la vida mucho menos pero siempre me gusta vivir ya lo decía Casi toqué la parte del todo Y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra Hoy me palpo el mentón en retirada Y en estos momentáneos pantalones yo me digo Tanta vida y jamás Tantos años y siempre mi semana Hasta el día en que vuelva Prosiguiendo con franca rectitud, te cojo amargo, de pozo en pozo, mi periplo entiendo Que el hombre ha de ser bueno. Sin embargo, por los buenos matad a la muerte matad a los malos hacedlo por la libertad de todos del explotado y del explotador por la paz indolora la sospecho cuando duermo al pie enfrente, y más cuando circulo dando voces y hacedlo voy diciendo por el analfabeto a quien escribo por el genio descalzo y su cordero por los camaradas caídos sus cenizas abrazadas al cadáver de un camino volvemos al tercer bloque del Palermo de los Simios eh, voy a repetir las vías de comunicación eh, pueden comunicarse con nosotros por eh, Twitter, arroba Palermo Simios o al Palermo de los Simios en Facebook o mandarnos un mail al palermo de los Simios arroba Gmail eh, mientras se está jugando el clásico en Avellaneda, que se está empatado Eh, uno a uno vamos. Uno a uno, uno directamente el campo de juego. Por ¿Quién hizo el gol de Independiente? Ay, no sé, y como esta computadora no la conozco, tardo un montón en enterarme. Yo bueno. antes del partido, un partido. Parra de hizo al gol para Independiente, el de Racing te lo debo. Lo vemos en el programa, ¿no? Te te te Utiérrez. Utiérrez. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Perdón. Antes. Sí. Hola Manu. Quería comentar que como en un partido de fútbol eh, hemos evaluado el desempeño de nuestros jugadores, que es Ullo, que lo mandamos al banco, e hicimos entrar al suplente, que es Manu Bebotellán. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Igual no me gustó eso mucho de suplente No, no, Tengo no Somos todos titulares acá so Acá somos todos titulares ¿Sí? no, hay, no, hay, no hay categoría No es un técnico motivador, no, me parece No, no aparte, aparte de... vos sos como, eh, como el Checho Batista Que era jugador y director técnico a la vez Porque vos también estás ahí dirigiendo La cara No, el ¿No? Checho, Checho Batista nunca, nunca fue director me, me parece que no ¿Y no? quién fue director técnico y jugador? Gianluca Vialli. Sí eh, en, en, en Inglaterra la No me acuerdo en dónde jugaba Gianluca Decías, el pelado, sí. Un pelado Bueno, teníamos el dato tenía más el dato ¿eh? vale. bah, La próxima bah, vez bah, Ay, por favor Pásame la data bien La próxima, próxima? <risa> Bueno Hemos escuchado algo muy lindo eh, Cuando volvíamos de bloque eh. Exactamente ¿Qué estábamos escuchando? Cuéntanos Mario. Estamos escuchando eh, Unos audios de un, Bueno, poesías Y este y por si haces esta canción sería, uh -huh. eh, de César Abraham Vallejo Mendoza. Uh -huh. eh, César Vallejo para los amigos sería. Más conocido como César Vallejo. Más conocido, escritor peruano. Uh -huh. eh, escritor, bueno, poemas, novelas, cuentos. ¿Ensayos también? Ensayos también, obras de teatro. Ese es el tipo de escritor que me gusta, completito. ¿Comple no, no, un cuentista. Pero tipo un Borges dice, no, no, eh, no. tipo que te escribe novel, lanza yo, boleto colectivo, reverso de paquete de azúcar. Esos son los verdaderos escritores, ¿no? ¿No? Aforismo, bueno. Aforismo es un el que, describe las descripciones, el, el que describe las descripciones, Bien, el que escribe las descripciones de los sabores de los vinos. Sí, también no, me no, parece que es una rosca. Y, lo, y los que te describen las aguas minerales porque el, Uy, vino, el ah, vino, es fácil, es fácil, el sabor, el bouquet, pero cómo definís algo insípido como un agua y, claro, y, y no. color? y color. qué tiene? <risa> no lo puedes meter agua. como ¿Qué claro, ¿qué claro, es claro. un líquido insípido y no un color, comprado. Claro, claro. Igual, siempre me generó con muchos interrogantes, el tema de sabores frutales, eh, eh, eh, aroma a los robles. Todo chamuyo, todo chamuyo. más o menos, porque si vos pones algo en una, con una madera que, de roble, que tiene olor a madera de roble, seguramente se le impregne un toque. Ahora pero canté y saco seco Casis, la esquina. qué carajo es el casis No, no, nota de casi. Qué carasco es el casi. Papá, háblame castellano. Es ex sangüe. Digamos la definición de exangüe porque parece que nuestro locutor, Nahuel Mandril es demasiado capo. Existe la palabra ensangue, Exangüe Y quiere decir falto de sangre, que está sumamente debilitado, sin fuerzas o agotado. exánime La cual era sí, la, la la es foto, la definición de pero Aparte es la definición es, es muy apropiado el término para describir los pozos petroleros expropiados por, por el estado YPF, ¿no? Falto es de sangre, ¿no? Totalmente. Igual, claro, no solamente una foto de buzo, sino es, si pones voy a poner voy a tener suerte en Google <ríe> claro. sale directamente el, el, el Bien, eh, estábamos hablando de César Vallejo, escritor sí, peruano Exactamente eh, Habíamos dicho que había locutores que estaban diciendo Uno era Juan Palomino ¿verdad lo que dijo? <risa> no, era, ot era otro poema era, poem era, otro, era otro peruano otro, otro peruano, está bien Ya sé que vos te, capaz te, te, se te dificulta de diferenciar a todos los peruanos pero Claro, no, para mí son, son todos diferentes. iguales Todos Ahí. iguales a Juan Pablo Mino, <risa> Y al padre El padre que también, que no me acuerdo el nombre Palomino el apellido. Don Palomino. don Palomino. Don Palomino, don Palomino que era uh, militante comunista. Palomino primero. Pero que es eh, también actor. También es actor. Sí, sí. Que sí. Igual no se sé si dieron cuenta. Pero sí. no hay actor. Pero, pero no actor. Se de... puede, se, se, puede, ¿se ser puede ser no, un actor, eh. Mira que se puede. Pero no hay actor y que eh, trabaja con muchas novelas, muchas novelas argentinas y que siempre lo ponen de mayordomo. Sí, Esos ¿no? es, es trabajos. Claro, sí, sí, sí, el peruano, de peruano, claro, claro, el peruano Racismo ahí en la impuesta, en la pantalla. Me pregunto, tengo una pregunta que me gustaría hacerse el que es el que más eh, digamos, elocuencia Tienen estos temas, pero me pregunto si Hoy se puede no pensar elocu... que los actores peruanos vienen a robarle el trabajo a los actores argentinos. <risa> Pienso, es un tema polémico para pensar que podríamos llorar antes, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar bullo a recordar. lo, lo, estudiamos, lo, lo estudiamos. estudiamos. Bien. Bueno, y decíamos, eh, estábamos recordando a César Vallejo Sí. El, en el mes de marzo se.. se, se Se cumplió, se homenajeó Bueno, en diversos lados a Porque se cumplían 120 años De su nacimiento El 16 de marzo de 1892 En Santiago de Chuco, Perú Mirá, Santiago de Chuco, Santiago de Chuco Exactamente y, se, y también ahora en abril se está cumpliendo eh, Un nuevo aniversario de su fallecimiento En 1938, el 15 de abril El día de mañana mirá, en París mira vos de Santiago de Chucu a París sería. en Mira, el medio de todo esto en medio de... ese San... vuelo tiene un montón de escalas ¿eh? no hiciste <risa> no vuelo directo no, no, París, no, no hay, bueno, no. exactamente y bueno en el medio de, de Santiago de Chucu y París eh, editó bueno, una gran cantidad de libros, de obras etc eh, entre las más conocidas están sus eh, su poemarios Los los Negros en 1918, Drills mm. en 1922 y eh, Y posteriormente, bueno, ya, ya entrada a la década del 30, fines de, también fines de la década del 20, se fue, fue adhiriéndose a posiciones más marxistas. Ah, mira. Este, tenía una cierta relación con Mariátegui. Uh -huh. eh, peruano también, Mariátegui. Autor peruano, sí. No uh -huh. autor, pero peruano también. Eh, incluso fue uno de los fundadores de una célula del, de lo que sería el Partido Comunista de Perú, uh -huh. fundado por Mariátegui en París. Este, ya, estaba, ya durante la década del 20 ya se lado a Europa, hizo algunos viajes en, en, a la Unión Soviética, y bueno, este, también hizo libro, algunos libros de crónicas de, ah, ciudad, de, de todo ese periodo. Y ya en, ya en ya entrada de acá del 30, tuvo algunas estadías eh, en Madrid. En, y ¿Durante en, la guerra civil? Antes de la guerra, Al, civil, de la guerra civil y ya con la guerra civil, este, adhirió bueno, fuertemente a la causa antifascista. Sí que también, bueno, algunos de los poemas que escuchábamos eran de, de esa época. Claro, su militancia política se fue metiendo en su literatura. Fue metiendo en su literatura, en literatura y también escribió algunos ensayos eh, de, relacionados, digo, con, con su militancia o con su posición de marxista, mm. y la relación con el arte y demás. Eh, bueno, y muere en París en sí. 1938. Eh, el, bueno, en ese momento estaba mucho en España, también en Madrid, en París, eh, y hoy venía sería. Porque muy cerca París y Madrid, ¿no? Están muy cerquita. Pienso, ¿no? no y sí, para las distancias argentinas se recontra cerca. No. Sí, claro, claro. se puede ir y venir. Sí. Incluso sí. si sos peruano. Sí. Y marxista. Y marxista, sí. Sí. Bueno, igual él igual le tuvo, que su, mucha gran parte de su obra eso, se publicó posteriormente o tuvo muchas dificultades para publicarse justamente por su contenido este, eh, político, uh -huh. social. Eh. Y bueno, decíamos, en 1938 murió Este. Así que estábamos recordando justamente uh -huh. ese, ese fallecimiento y ese nacimiento y bueno, un gran escritor peruano. Recomendá, lo recomendamos al Padre los Simios que la gente... De lo lee... más yo no, no lo he leído pero leo acá en, en los papeles de mano que es el más grande poeta universal después del Dante, lo cual bueno, eso dijo el crítico Thomas Merton Thomas Merton, Merton. Tampoco, lo, tampoco lo conozco a Merton pero, pero hay bueno, que bancar esa frasecita Yo quería hacer una pregunta que recién me mandó un mensaje de texto Gullo Estaba escuchando él y tenía una duda. Él me decía, cito textualmente, ¿qué hay de cierto en la eh, inspiración y complot para la Fundación de Sendero Luminoso de parte de César Vallejo? ¿Hay algo, de ese, verdad, en eso? ¿O estoy inventando cualquier cosa? ¿O Gullo está diciendo cualquier cosa? Gullo está diciendo cualquier cosa. Eh. Perfecto. Pero bueno. Si tiene las pruebas, te las traeré. Muy bien. No, no, sí. se, o sea, hay, pero hay una relación con Mariatti. El nombre completo de Sendero Luminoso es por el claro. Sendero Luminoso de José Carlos Mariatti o Juan Carlos Mariategui, no me acuerdo el primer nombre. Alcanzaremos la, la iluminación, algo así. Ese es el nombre completo de la guerrilla. Ah, a ver, verdad, después que terminaban luminoso. de decirlo ya los habían bajado. No, además, cabrón, ya lo habían disparado a tres tiros, entonces dijeron, claro, bueno, claro. le pongamos Sendero Luminoso claro, y después Sendero. Claro, claro. Claro, que en realidad... Eh era Partido Comunista del Perú y no sé qué más el nombre de la organización y o se era la, como el eslogan. Sí, ah, sí. Igual hay, no creo que ese sacrificio tenga mucho que ver porque eh, directamente porque hay varias décadas entre una y los otros vos... capaz que tenemos no la, la, la, la claro, el funcionamiento de lo que son la, los procesos históricos, es probable fue la primera semilla la haya puesto ese Vallejo y es muy probable que también haya influido Y el trabajo de César Vallejo, yo ya había presentado que César Vallejo fundó Sendero Luminoso y cómo influyó eso en la carrera de Juan Palomino, me pregunto. Porque, digamos, es.. es yo, te, digamos, me parece que es una herida abierta todavía. Juan Palomino, ¿no? digo Juan Palomino. Juan Palomino es, Juan Palomino. es una herida abierta. Es una herida abierta ¿sí? sí. Este, y bueno, puede ser, no sé. Otro peruano famoso. Vargas Llosa. Vargas Llosa. Vargas Llosa. No, pero Vargas Llosa hay que leerlo. Vargas Llosa es muy lindo para leer. No hay que escucharlo cuando habla, claro, pero hay claro. leerlo. La guerra, el fin del mundo, Vargas sí, Llosa, no, el libro. El, hay otro que se llama El Paraíso, está a la vuelta de la esquina. una cosa el, el que se hizo la película de Pantalones de las Visitadoras. Sí. Un gran libro, muy sí. gracioso, y era una gran película, si se pega. Bueno, igual te Anchis mandamos un cepeda ahí está viste la película no no, no no la vi no viste pero... no la película tenés que ver esa película muy buena a todas las princesas masculinas les recomiendo que vean las visitadoras. Angie cepeda impresionante ahí estaba saliendo con Diego Torres o creo que, que estaba saliendo con Dios no sé Me en ese, ese momento. momento no, no le pregunté que no que es, le pregunté Manu yo estoy pensando en hacer una he hecho, sección no que le Manu el puente Toddy Pero en eso rompe. Salieron varios años, Randigo Torres. ¿no? Varios años. Varios años, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Eh, ah, yo tenía que pensado que era colombiana. Claro, es ah. colombiana, pero actúa, hace el papel. Hace en la... de peruana. No, hace de. Colombiana. De colombiana. Ah. En la novela de Barra Llosa, la prostituta esta es la brasileña y acá es la colombiana. Ah, mira. ¿Algún otro peruano famoso tenemos ahí para sacar? Peruanos famosos, sí. bueno, Mariatti, Paulita. Fujimori, es, Fushimori, japonesa, Fushimori, Fushimori es, Fushimori es japonés. Fujimori, Fujimori es japonés. Es japonés. Keiko, Keiko Fujimori. O bueno, Santo sí. eh, Mala, O Santo Mala y su otro Mala, el hermano. Uh -huh. ¿Quién más? Eh, bueno, el Cholo to Toledo, que fue. Exprimido. Estamos dando a todos presidentes. Podríamos buscar. Atahualpa. Eh, no, no Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Inca. Inca. Inca. El Inca. Pachacutec, Pachacutec, Pachacútec, el, el, el, digamos, quien fuera el fundador del Imperio Inca él se llamaba de hecho se llamaba Atahualpa él y se cambió cuando venció a la cuando venció a las tribus vecinas se puso Pachacútec que significa el transformador del mundo Un tipo muy modesto exago quizás, sí, sí, sí. Exangüe, quizás en, en, para ponerse el nombre Y pero si sí. son libres tenés que hacer así es como el otro de los y cómo le pongo el país que formé claro sí. saudí me apellido sí, le pongo claro. qué le claro. voy a poner Yo voy a suponer un país y le voy a poner Nahuelombia o Nahuelibia. ¿no? O Oye, la, sí. la bubia, mira, la, la bubia. La buvia me bubia gusta. Me parece parece un cuento de señor Los Anillos, Nabubia, claro. Namibia. Bueno, eh, César Vallejo entonces. Eh, lo recordamos, eh? Lo recordamos. Lo recomendamos. Lo recomendamos. Lo recomendamos eh, yo creo que en el podio de cultura peruana está César Vallejo, Juan Palomino. Y el pollo broscaron. Ay, qué recordar. ¿Cómo me clavaría pollo un pollo? Ah, pero el no es, te. Pollo de Para mí es boliviano. No, claro. claro. no, no. Es, que es de toda la, la, la claro, cultura andina, la, la, en la, Ecuador la, también está claro. el pollo grosca. Claro, es como el arroz chifa Que es chifa allá, chaval. Bueno, cachorro bueno, fan, es todo lo mismo. Sí, pero igualmente papalabancaína, qué ri. Papa la huancaína. Chicos, estoy muy jugando. Vamos, fijémos todo. Igual ahora después si nos vamos cerca de Bolivia, un pollo bróster bros estaría bien. Mm. Yo siempre recuerdo el.. Eh, una vez que estaba ahí por Liniers, sí. ahí cerquita. Cerquita de, de la estación. Sí. Este. Y me vino ese, ese olor a Pollo Broster y me, me retrotrajo a, a mi viaje a Bolivia. Okay. Este, Con ese olor tan característico ¿no? sí, sí, el, el, el, Lo loco, con el olor de te puede producir un ataque al hígado solo de, leerlo, solo de leerlo. Es impresionante. A mí me lleva a lugares muy felices Tengo sí, así como sí, una sí. memoria alfástica A mí el me lleva es que la comida, pero ahora me lleva al baño pero... Ah, mira, bueno, pero el baño puede ser un lugar feliz sí. Escuchame, baño pues, bueno, bueno. Si hay, algo, hay algo para leer claro. Recomiendo, no claro. sé, ponerle espejos de galeano ¿Lo tenés de no. para el baño? No Comprate no. espejos grandes y dejarlos en el baño Son cuentos de... Una página, no, no. cuentos, una historia de una página. Ah. Porque es importantísimo llevar al baño algo que sea, cortique, o sea, que sea cortito para espejos, que lo puedas espejos de Galeano. Claro, ah. que empiece y termine porque no te puedes crear. Claro, más falta, Bueno, más fácil sí, es sí. Pero... Y vos César Vallejo, ¿no? César Vallejo es una poesía cortita. Claro. César Vallejo. Bueno, los no, eran los negros. Nos saluda, <risa> nos saluda nuestra productora Dani. Sí, ¿qué eh, cuenta Dani? Nos dice buen día y que cree que tiene que ver con la resaca, pero le costó mucho reconocer a su amorcito. Claro, Eso claro, dice. Claro. Cómo la queremos a Dani. La queremos oh, mucho, sí. vino la máquina a well, llegó, llegó la máquina a well, Cuando quieras, ¿eh? Llegó una remera de la selección Tranquil. alemana, ¿no? De los 90. Sí. Así que bueno, bueno, vamos a un separador y lo, lo, lo incluimos al equipo a, a La Máquina de bueno, Gracias, Manu, por eh, des, eh, ilustrarnos y desaznarnos una vez más. Muchas gracias. Estos son mil monos con mil máquinas de escribir. Pronto habrán terminado la novela más grande de la historia. Veamos. Estábamos tan contentos. Estábamos con Bechika mono, tonto, estúpido. Cállate. Estás escuchando El Palermo de los Simios Bueno, y si de personajes ilustres hablamos eh, importantes en la historia de Latinoamérica como César Vallejo o Juan Palomino eh, no podemos <risa> olvidar también que nuestra tierra ha dado Personajes memorables, casi de la literatura universal, fantástica, tal vez. El realismo mágico. realismo mágico, eh, literatura de terror, como si fuera Stephen King. Nuestro, eh, nuestro Edgar Allan Poe. Claro, nuestro Edgar Allan Poe, que prácticamente nuestro, nuestro, um, Ullo, ¿cómo te va? Bueno, bienvenido Ullo, de vuelta, vuelta a las canchas. Estábamos hablando, digamos, de personajes ilustres de la República Argentina y quien ha dado mucho que hablar, eh, casi como si fuera una tradición, eh, es eh, Jorge Rafael Videla. Jorge Rafael Videla, quien con su aspecto de inspector Clouseau, eh, de alguna manera siempre sorprende, ¿no? Es una especie de... Siempre se renueva, como Mirta legrand por ejemplo. Yo creo que él, realmente, como Mirta, cree que el público se renueva y por eso cada vez eh, reafirma, digamos, vuelve sobre lo dicho, lo repite. Es un uh -huh. tipo que eh, va, va con la claridad, va con la claridad. Por si no nos había quedado claro, él, ahí está, te lo dice. Bueno, eh, estu tenemos unos textuales de Videla eh, que... Dice, nos decían, por ejemplo, se quedaron cortos, ¿no? Uh -huh. eh, supongo con la cantidad de gente a la que mataron. Eh, me interesaría ver quién le dijo, nos decían se quedaron cortos. Mientras yo lo busco, tirame otro textual ahí que tengas que lindo. Bueno, Viela dice que entre el 76 y el 83 hubo una guerra y la describe como un fenómeno muy cruel muy cruel. Dice, una guerra interna entre hermanos es doblemente cruel, pero a veces las sociedades deben enfrentar precios a pagar en virtud de objetivos superiores. Lo lindo ah. es que esta guerra contra la subversión... Y, contra y, sus hermanos. Esto, esto que Yo es, me claro, imagino claro. que Norma Rostito y Mario <risa> Roberto Santucho deben sentirse muy bien allá en el, en el cielo de los subversivos pensando sí. que Videlá se siente hermano de ellos, ¿no? que serían sus hermanos, bueno uh -huh. después igual también aprovecha para decir que eh, las desapariciones están avaladas por el, un decreto que firmó Luder eh, aquel que también firma Rucauf y varios, varios de los que hoy son Son funcionarios. Bueno, Procauf ya no nada, ¿no? Por ¿no? Cauf desapareció. Rukav, claro. Desapareció. Le, le, de le creció tanto el pelo que desapareció. De, la desapareció. Otra, de las otras lo controló un poco. Claro, quedó como el tío Cosa. Si claro, se lo el comió el pelo. ¿Se claro. acuerdan de las zapatillas? Sí, las zapatillas sí. filmadas de Ruka. Sí. Claro, la campaña, una bala para cada delincuente también. también, también linda campaña. Ah, esa es buena. Eh, estaba pensando, si. De alguna manera Videra se siente hermano de los desaparecidos. Podemos afirmar, otro pregunta a vos. Eh, Podemos afirmar que Videla sería entonces el tío de Felipe y Marcela Noble, si es hermano de los desaparecidos. digamos... Eh, ¿quieres que te lo grafique lo que acabo de decir? Sí. Mira, imagínate un árbol genealógico, ¿no? Acá te lo tengo. ¿no? Imagínate, vos tenés acá los hermanos, ¿no? Videla, por ejemplo, y un, desapa un desaparecido. 30.000 mil personas más, ¿no? Un tipo de 30.000 hermanos. Si los hijos de estos, apropiados por aquesta empresaria de los medios... Sí. Es hijo de los hermanos de Videla. Sí. ¿Serían sobrinos de Videla? En segundo término. Ah, en segundo, segundo en segundo término. En segundo término. En segundas nupcias, digamos. Claro. Muy bien. Bueno, eh, eh, eh, yo no entiendo en, en contexto de qué son ah, todas estas declaraciones de Videla. Fue una ¿No entrevista conocemos? que un periodista creo que se llama Reato. O... Seferino Reato, sí. Ese juntó 20 horas de entrevista entre octubre del 2011 y marzo de y este marzo, eh, yendo a la cárcel en, en Campo de Mayo. De hecho es un video. Lo que mm -hmm. nosotros estamos leyendo son noticias en papel, pero es un video que está. Y uh -huh. el... aquí va a sacar un libro que se va a llamar "Disposición final", sí. porque Videla decía que el, el este periodista le preguntaba si esto era como una solución final al estilo nazi, le dijo que era. Más bien una disposición final porque en el ejército cuando algo no sirve claro. se lo manda a disposición final. Si no tenés más, no te sirve el traje que tenés, va a disposición final. Entonces, estos desaparecidos iban a disposición final, no sabían más y se los eliminaban. Ah. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Lo que me gusta también es la precisión en el lenguaje. Digamos. ¿Por qué decir solución se puede decir disposición, que es en la jerga militar. Castrense, digamos, claro. ¿no? Sí. Sí, hasta legal, digamos. Claro, claro. Se dispone, no sé. Bueno. No sé nada Lo que no tuvo presión Fueron los números Dijo 7, 8 mil 7 o ocho mil, Sí, no lo no calculo mal ah, eh, no, no, te, no llegaba el registro Lo que cuenta <risa> Les quiero contar Que acá lo que dicen Es que Se quedaron cortos Tendrían que haber matado A mil o diez mil más eh, Dice Jorge Rafael Díaz Que pertenece a Empresarios argentinos Parece que Mira La cámara de empresarios argentinos Le han mandado un memo Diciendo que se quedaron cortos eh, Bueno, no sé Fax en esa época No había Pero por que le hayan mandado Una paloma mensajera o un cadete, ¿no? Eh, repercusiones de esto, ¿no? Por ejemplo, por decirte a alguien, fin e. Bonafini dice, las madres no le damos el lugar que él quiere tener, no polemizamos con asesinos, le respondemos iguales a opositores, pero a genocías, no. Eh, Radolfo Jansón, abogado, en causas por crímenes de lesa humanidad, dice, no le otorgo ningún tipo de validez a sus declaraciones en el ámbito judicial. ¿Pero por qué ningún tipo de validez? Esa, esa es la parte que no que no me cierra mucho. Bueno, por ejemplo, el tipo de Clara, y cito textual, nuestro objetivo era disciplinar una sociedad anarquizada. Uh -huh. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, uh -huh. demagógica. Con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Queríamos también disciplinar el sindicalismo y el capitalismo prebendario. Digo, ¿qué...? Está diciendo algo nuevo, algo que no... Digo, es verdad que suena casi obsceno y claro. que, que, que lo diga de esa manera, pero, vamos, no, no se aleja de lo que todo el tiempo... No, justamente lo que dice este abogado es que no tiene validez judicial porque todo lo que dice ya está más, más que probado. Ah, en ese hay sentido. Hay documentos ver, que eso, lo okay. respaldan, en el sentido de que no, no aporta nada nuevo. Claro. Y es así, es más como una como una provocación o, o si, si lo queremos, una... Una especie de, no sé... Si lo queremos aquí en la Videla. Lo... No, no, no, No lo sí. queremos, ah. No, no, no, no lo queremos, no lo queremos. Bueno, eh, esto es eh, una de las novedades de esta semana. ¿Mm? Eh, aparte de la otra novedad es la llegada de la máquina Valve en al programa. Sí, que igual, nada, vino, saludó y Llegó, se fue. Saliós, hola, esto, Fede. Esto, hola. <risa> eh, ¿Qué onda? Y, bueno, eh, queremos eh, quizás dejar, eh, cerrar este bloque con una reflexión final, eh, una disposición final de nuestro amigo... Emiliano Ullo Unas palabras Me haces hablar y acercar un micrófono uh -huh. muy No, bien, a mí ¿no? me parece lo mismo ¿eh? sí. tres. Muy bien, <risa> perfecto Perfecto, aprobado eh, Sale Con Fritas Vamos a la canción eh, Que de alguna manera Está relacionada a la Escuela de las Américas De la cual es un reaccioneta un Jorge Jorge Rafael. Rafael. Todo tiene que ver con todo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 Bellas melodías, ¿no? Nos hace acordar a, las, a esas tardes en los 90 Donde uno veía minifaldas y bombachas brasileras eh, A las 4 de la tarde eh, Escuchando este ritmo tan bello como es la alambada eh, Antes de continuar con la alegría musical De Llorando Si Foi del grupo Kaoma eh, A veces a los comunicadores nos toca eh, Comunicar malas noticias eh, Y bueno, eh, Esta vez me toca a mí anunciar la, el fallecimiento, la partida de Mario Zapag, eh, quizás eh, el único imitador eh, argentino que, eh, cuyos personajes eran todos iguales, eran todos Mario Zapag, eh, con lo cual eh, lo convierte en un talento irreemplazable, ¿no? porque no va a haber nadie más como Mario Zapag que haga de Mario Zapag eh, con distintas pelucas, haciendo siempre la misma voz y siempre los mismos objetos, ¿no? Eh, algún recuerdo de Mario Zapag eh, tenés ¿Mucho? claro la risa la risa la risa la risa inolvidable de Mario Zapag no bueno lo despedimos esperamos que bueno eh, hay mucho de Mario Zapag Nico qué reflexión te merece a vos lo de yo pensé que estaba muerto así ah, que para vos entonces bueno, no, no me afectó para, mucho, a ver, me muerto, por suerte gracias. hay gente que ya lo había dado por muerto entonces no ya hice ya, ya, ya hice el, el, el duelo, el duelo hice. bueno lo que estamos escuchando les quiero contar la lambada ¿Te acordás? Ah, y vos bailaste la lambada, seguramente un momento, un baile muy Es medio caliente. difícil de bailar, eh, a mí me cuesta. Sí. Pero muy buen ritmo. Muy bien. Eh, ¿por qué dirías que es difícil bailar la lambada? Porque la lambada, por lo menos la versión brasilera, es como, mm. tiene mucho movimiento de cadera, es, una, es un baile en pareja bastante complicado, mucho entrelazamiento de piernas. Sí. O sea, complicado. Aceite para que... Mucho. La... Claro, mucha cosa, mucho mucho bueno, mucho frote, ¿no? Mucho también aceite. mucho frote, Así. mucha posibilidad de Bueno, de embarazos, ¿no? Digo, durante la hogar de la. No, Lombada, la gente ¿no? que baila, así se embaraza. Hay habido, eh. habido, tuvo una generación de.. Que nacía entre el 89 y el 90, nacidos en lambadas. En Lambada. Los hijos de la lambada. Los hijos de la lambada, sí. Bueno, les cuento. Hay una cosa con la lambada. Ustedes eran, claro, música brasileira, el grupo Kaoma, ¿no? Que pasó la historia por esta canción. Pero bueno, les voy a contar una cosa. Esta canción no es. Del Grupo Caboma. No, ah. no, Para no, los que no, quieren bomba. escuchar la versión original, también, no solo escucharlo, perdón, sí. sino conocer el video, porque tienen video. video. Que en este momento lo voy a publicar en, ah, en nuestro bien. Facebook. Pero bueno, es eso, o del Grupo ah, Brasilero. Eh, no, no es un grupo brasilero, particularmente, no. No es un... Es más, es un grupo proveniente de un país que no tiene salida al mar. Y no estoy hablando de Suiza, sino... Paraguay. Tampoco. Estamos hablando de Bolivia, de un grupo que se llama Los jarcas jarcas no los carcas, carcas. eso es un es un fonema específico de la lengua quichua eh, de hecho si se quieren escupa, le... se se pronuncia, no. no más bien se hace se hace un golpe glótico con las cuerdas vocales y con la lengua tocando el paladar blanco do. les cuento eh, carcas significa en quechua sureño temor recelo o también temblor no viste como la más chinos que el chino de, de crisis también significa oportunidad, ¿no? Lo cual le dio de comer a un montón de libros de autoayuda. Bueno, Los Carcas eh, es una agrupación musical eh, fundada en Capinota, Bolivia. Creo eh, que no, sea, los Temerosos, los pungorosos. Los que te hacen temblar, los no. que te hacen temblar o los que te hacen recelar o los que te hacen temer. Como un Garcas. Como un Garcas, ¿no? Puede ser que Los Carcas signifique Garcas. Bueno, es una... Mmm, Agrupación musical fundada por los hermanos Hermosa. Hermosa. Sí, no los hermosos hermanos, los hermanos Hermosa. Eh, Castel, Gonzalo y Wilson Hermosa. Castel, Castell, eh, Castel. Castel eh. Eh, bueno, esta es una banda que comenzó en realidad eh, como un. como un hobby, tocaban zambas argentinas. Pero poco a poco fueron incorporando ya música folclórica propia de la, del pueblo andino, no? Eh, Puecas, guaynos Que ellos empiezan a, a moverse Por eh, la periferia De, de, de, de Bolivia, al sur Y en el año 75 recalan en La Paz Y se presentan por primera vez También en fiestas privadas, etc Y en el año 76 sacan su primer disco Mientras Videla, supongo que empezaba la disposición final Ellos sacaban su primer disco que se llama Bolivia Donde empieza a haber composiciones propias ¿Mm? En el año 77 Cuando en Nueva York nacía el movimiento Punk eh, o en Inglaterra, donde sea. Eh, en, ellos estaban de gira por Sudamérica, Europa, Estados Unidos y, qué loco, eh, Japón. Parece que pegaron mucho en Japón. Qué groso. Sí, sí, se consagraron en el Festival de Fol Música folclórica, eh, obtuvieron el puesto número 10. Sí. En Japón se también la había pegado ah, a Natalia Oreiro. Se consagraron, un Décimo. Bueno, eh, pero escúchame, pero la banda boliviana No, pero después tuvieron un éxito muy grande En el año 85 vuelven a Japón Y es un éxito descomunal En ese año, justamente En el año 82, en el, entre entremedio de su consolación en Japón digamos, digamos, En uno de los viajes de ida y de vuelta Los hermanos Hermosa componen Una canción que se llama Llorando se fue eh, Igual que la canción Que estamos escuchando, que se llama Llorando Si fue Esta se llama llorando se fue y en el año 89, o sea, siete años después de que ellos la componen, la, ¿eh? sale esta canción Kaoma, que vende 14 millones de copias. ¿Eh? Eh, una saya es eh, la original. Es exactamente igual, exactamente igual. Al punto que, eh, por supuesto, los carcas iniciaron un juicio por plagio uh -huh. que ganaron. ¿Tanta es la guita que sacaron? Que es el día de hoy que no dicen la cifra. Cuando le preguntan, ¿cuánto? no, bueno, cambiamos de tema, hablemos otra cosa. Que hablemos de mi próximo disco, Wilson Hermosa. Dice, ¿por qué? Parece que ganaron un juicio millonario. Porque claro, eh, los tipos decían, ¿no? O sea, se pensaron que, claro, como éramos una banda olvidada de Bolivia, no íbamos a poder hacer un juicio. Y parece que estos muchachos, los Carcas, estaban asociados a una, a una asociación autoral eh, con sede en Alemania, que se llama GEMA. Y también tuvieron respaldo de, digamos, Le Monde, de, un, una gran campaña de, de, de, de, de apoyo a, al juicio por plagio que terminaron ganando. Imagínate que un tema que vende 14 millones de copias, no sé, hagamos el cálculo. Pero, o sea, lo mantan, o, o, o no mal. lo hagamos. O no lo hagamos, pero digamos... Imagínate que debe ser mucha guita, mucha guita para gastar, por supuesto, en... Sí, pollos brosters, arroz chaufa y todas las claro, cosas lo que los bolivianos es que usan. Con el aún ganando ese juicio, vaya uno a saber cómo arreglaron en temas monetarios, pero el, el, el tema que sigue sonando es la versión brasilera. Y claro, claro. Sí, sí cobran sí. derechos por eso. No, no, no, claro, sí, sí, sí claro. Sí, claro. Hoy. Hasta el día de hoy, muy bien, muy bien pensado. También bueno, es un tema que se ve que se ha citado mucho porque Wisin y Yandel, que no es un cuento de los Hermanos Grimm, sino es un grupo de reggaetón también sí. lo cita en una canción y también ahora hace poquito Pitbull sacó un temita con Jennifer López donde canta una, un fragmento de Llorándose Fue ¿Qué es Pitbull, man? Pitbull pero es, el no... que, el, es el, la cortina musical de de Roque... Ford. ¿cómo se llama? Ricardo Ford. <risa> Ford es un tipo que hace música urbana, qué sé yo, bueno, los ladrones de ahora pero bueno, Pitbull nosotros vamos a homenajear a los Carcas escuchando Llorándose Fue la versión original de La Lambada Que hoy en día se la puede escuchar en esas maquinitas de agarrar muñequitos. Sí. Esas tienen una versión argumentada Mili de la lambarada. No, la también coran de hecho por eso. también Los carcas llorando se fue, chicos, una salla para bailar. Vamos a poner a bailar ahora mismo, ¿eh? amor son estará recordando este amor el tiempo no puede borrar son estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar Recuerda el amor que día no cuidar.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 Bueno, eh, último bloque, el Palermo de la Semana. Eh, tenemos, bueno, vamos a seguir en, en, con la cultura boliviana, la cultura altiplano, milenaria. Fede, vos te, te, te que dar algo para decir de, de, del tema de reciente, de los Carcas. No, que, que quisieron garcar a los garcas y no les salió. <risa> bueno, bueno, muy bueno, ocurrente. Muy bueno. Ocurrente, muy, bueno. Ocurrente, muy ocurrente y espontáneo. Bueno, bueno. bueno. Acá <risa> estuvimos viendo el videíto. A Fede le gustó. Sí, el le, video, gustó, el, le gustó. el video que eh, motivó debates eh, profundos en el equipo. Eh, creo que Gullo pudo hilar más de cuatro palabras. <risa> Se despertó eh, un lástima poquito. Lástima que no fue al aire, pero bueno... Vimos, vimos bombacha, vimos bombacha de. Bombacha tiro alto. Yo les comentaba a los chicos que eso es Saya, es un baile típico sí, ¿eh? de. Lo que que Saya era una chica. No, de Bolivia ah, no. no, no. no es ella. La Saya y se bailan los caporales, todos se, ba se bailan los festivales. Etcétera, etcétera. Me hizo acordar a Florida, ¿viste? Cuando quedan en Florida lo, tocan musica... toca los Beatles con. con el... Sí, es muy, sí probable es. Que, es muy probable que alguno de los que están vestidos de Comanche, probablemente ¿sí que usan plumas, ¿viste? Sí, Es muy probable que los, los eh... ¿Cómo llaman? Los seres del altiplano que están en Florida tocando. pueden ser algunos de esos eran los carcas, eh? <risa> Puede ser que hayan venido acá. <risa> Te... Con, la, con la plata que sacaron de la realidad Ah, entonces... estás nadando en la banquina Claro, claro Porque Gullo está dormido claro, Entonces Nau cargar la banquina. Para... Wow, bueno, bueno El panorama que nos convoca esta semana Es eh, esa región de eh, La capital que solía ser conocida Como Villa Soldati Ese barrio olvidado Tal vez que limita con Villa Riachuelo Y Villa Lugano al oeste Parque Avellaneda y Fresa al norte Y con Valentina del Cine y Lanús Río Mediante, cruzando, el río. cruzando eh, el, el río. Nadando el río. Bueno, les cuento. Este es un barrio que fue fundado en 1908, el 29 de noviembre, por José Soldati. ¿Eh? Así que cuando vos conoces a, <ríe> a alguien que es muy experto, que te Juan, dice, no, solá por acá, solá en Chandilla, ¿Sí? después seguí por acá. ¿Qué son José Soldati? <ríe> Porque sé muy bien, eso eh, es, Ya era un barrio jodido, una zona inundable, inmortalizado en el tango de um, Homero Manzi. Uh -huh. Pompeya, más allá de la inundación, bueno, se refería a Soldati. Se refiere inundable. Eh, a tal punto que les cuento la anécdota que eh, había el único almacén que había en esa época, durante mucho tiempo el único almacén que hubo en Soldati, el eh, gaucho gallego, que todavía hoy sigue existiendo, eh, el dueño, José Amor Mariñas, cuando se inundaba, Soldati salía con un bote y un par de remos a ayudar a los inundados. Me imagino que ayudar a los inundados, eh, esto está sacado de una fuente... De, confiable como es Wikipedia, pero me imagino que ayudar a los inundados se refería a cobrarles a precio a, a precio vil el paquete de hierba y el de vela y el de vela ¿no de, de vela? Vela, luz claro claro eh, no a propósito de eso es uno de los últimos barrios en tener luz eléctrica también yeah. la el último farol de Kerosene se apagó en 1931 probablemente se apagó por la inundación <ríe> <ríe> que le han puesto luz eléctrica pero eh, es un barrio muy jodido y aparte las cosas no le fue muy bien a, a Soldati eh, Con, el, con los años porque Ya en los 40 Inundación No tiene más luz, no tiene de que, luz que le ponen un quemadero de basura Lindo. El famoso La Quema eh, Varias hectáreas Destinadas a eso Pero bueno, ¿qué pasó? Llegó la disposición final De Videla de la mano de Cachatore Cachatore era el representante de Videla En Palermo Que en el 78 En el barrio de Soldati inaugura el barrio Soldati, lo que, digamos, con lo que se no sé, como Soldati, es ese barrio de 19 hectáreas y digamos, con 119 edificios, más o menos viven 17.000 personas, una cantidad de escondidas de gente, que es un barrio que fue destinado para la gente que era expropiada por la autopista, que se, que mucha gente de Barracas, mucha gente también de las villas de emergencia. Eh, y junto con el barrio Ramón Carrillo fueron digamos, barrios planificados para gente que fue reubicada en Soldati. Eh, y en donde estaba la quema, en el año 80, eh, bueno, se, en el 79 se lanzó un tremendo proyecto eh, para construir en el predio de la quema un parque de diversiones y un zoológico. El zoológico te lo debo, pero el parque de diversiones, que se conoció en su principio como Interama y hoy es para Parque de la Ciudad El Parque de la Ciudad, muy bien Pero no funciona hoy Esperaba hoy es, que una persona no. que no fue a es, Córdoba me respondiera claro. Hoy es el... Nunca fui al Parque de la Ciudad Chihuahua. Pero está cerrado el Parque de la Ciudad ¿eh? Claro Podés entrar, saltar a la reja y entrar Y, y tanto lo ves los hierros, Claro así. Bueno y En el 82 Bueno, fue un proyecto un trunco En realidad El solo no se pudo hacer Y en el 82 estalló un escándalo por sobreprecios e irregularidades que obligó a Cachacore a renunciar. Pero también robaban, ¿no? Sí, también robaban. Parece que no solamente robaban bebés y vidas humanas, sino también dinero. Eh, y eh, parte del premio que quedó, que iba a ser destinado para el zoológico, fue lo que después se conoció como el Parque Cambiante eh, Brown. ¿Verdad? Y parte del parque, Menterón, o parque o Y el Parque Roca O parte del Parque el Menterón es el Parque Roca Y también Una parte del famoso Parque Indoamericano claro. Me suena sí eso sí. Porque, Parque Indoamericano no que nadie sabía que existía Hasta ¿no? que bueno. ¿Qué pasó? Eh, en diciembre del 2011 Hubo una ocupación de tierras Por parte de vecinos de uh -huh. la zona Que de, Terminó en una Tremenda represión sí. Con tres muertos ¿Qué? digo? Cuatro, decimos o... parque Como parque Rivadavia Pero de parque Rivadavia tenía, Tiene bastante poco Lleno de mugre eh. Aparte ya se había construido Sobre la mugre de la quema Un desastre eh, Pero bueno Gullo vos estuviste eh, eh, Durante los sucesos Del parque interamericano ¿Estuviste ahí? Sí ¿Estuviste Yo ocupando bien, tierras? Estuve ocupando estuve Y me hice una granjita uh -huh. Sobre la basura también También, muy bien no hay, no hay opción No hay opción sí. Bueno, conta cómo fue eso Fueron tres muertos, en realidad, una ocupación eh, de, la, de los asentamientos cercanos, que si yo es la una, es, este, eh, entre ellos este, la, la Villa Número 20. Uh -huh. Pero después se fue extendiendo, a medida que pasaron los días, y venía gente de todos lados. Uh -huh. eh, de Provincia de Buenos Aires, gente que viajaba horas porque pensaba que podía tener un, un terreno, unos metros, que de hecho lo habían empezado a hacer, ya, empezaba bueno, a, a al, Y lo preocupante también fue la reacción de, de, de los barrios cercanos, que sí. están del otro lado del, del parque de indamericano, es muy grande, de un lado está la, la Villa 20 y creo que hay un jumbo por ahí. Sí. Del otro lado, ah. del, creo que es eh, eh, Bajo Flores, si no me equivoco, no, no, no recuerdo mira, si, el, si si si me si es Bajo Flores... Escuchado al oeste, si es Bajo Flores... Eh, Así que, sí, vale que sea... El cementerio de Flores está allá. Claro. Sí. Bueno, de eso, los monoblocks. Elatín. ¿El sí, o no, Piedra no, no. Piedra buena. No, Piedra, Buenas, Piedra es, buena, este, esos están ahí. Dentro de los vecinos ilustres, el Álvarez. Piti Álvarez uh -huh. Acompañados por Patota. Probablemente, no quiero hacer una acusación al aire, pero una de las sospechas fue que. fueron Patotas enviadas por el, el compañero Mauricio el compañero, ese no es compañero este nuestro jefe de gobierno, excelentísimo claro pero lo cierto es que al margen de la posibilidad de que hubieran patotas, pagas, lo cierto es que la gente de esos barrios tuvo una actitud completamente, no solamente, o sea, materializó la xenofobia claro. en armas. Claro, claro. O sea, literalmente, si vos hablas con la gente de ahí adolescentes, gente de lo que se puede llamar no sé, clase media, uh -huh. docentes, eh, miembros de la iglesia local... Enero, pero, a, en la Era un surtidito bastante interesante. Uh -huh. Todos te repetían que querían sacar a los bolivianos como fuera, a los tiros, a los cuchazos, Así, A los bolivianos. A los bolivianos. por claro, no claro. importa si eran de Bolivia o no, los que venían? Claro. Capaz que decían bolitas. Okay. Y se generó una, literalmente una batalla campal sí. entre los, los que estaban ocupando el, el predio, sí. los vecinos y esta fuerza de choque que no sabemos bien por quién fue financiada. Uh -huh. Mauricio, Macri, Mauricio Macri. Sí, pero también cuál? estuvo en la federal, ¿no? Está el, el primer muerto, de hecho. Es de las veras, la sí, la el primer gol lo metió las veras. Sí. Sí. Que ese es el, el que después quisieron velar en, en la Plaza de Mayo. Sí, es verdad. Y que justo había un acto. No, pero ese fue otro otro caso. No, no, no. No, no no, fue el, no, no me queda claro, no recuerdo ese momento. No, pero... sí, pero es verdad, un miembro de la comunidad boliviana que quiso ser velado en la Plaza de Mayo y lleve Borafiler los hechos. ¿No tenías algo por ahí? No, Teníamos algo que no. nos había mandado Seba al palmo de los simios, eh, si quieren revisar Bueno, eh, sí realmente eh, fue muy, muy duro hubo tres muertos, había un cuarto muerto ahí en discusión, no sé si, si se confirmó o no pero eh, eh, los nombres de los muertos de las jornadas violentas del parque indoamericano fueron Bernardo Salgueiro Rosemary, Churapuña y Juan Castañares Quispe eh, entre Es verdad que entre la gente que ocupó el parque y en Soldati existe una importante eh, porción de, de la, la colectividad boliviana oh, que vive sí. en la Argentina. Sí, eh, de hecho la comunidad boliviana vive en la Argentina, eh, ahora te lo busco los datos, Ascienden casi un millón de bolivianos Viviendo la en la actualidad en Argentina Dedicados eh, muchos a Trabajos eh, semi-esclavos Como las talleres textiles O a la horticultura Que es una forma eh, Es útil decir que son verduleros eh, Sí, lo, lo particular No es, mismo. No es lo mismo, no es mismo? Una cosa es cultivarlo y otra cosa es venderlo Hay mucho quintero Hay mucho quintero, mucho quintero. No, quería agregar que En el caso de los talleres clandestinos, muchos de ellos son eh, regentados. ¿Regentados o regenteados, se dice? regenteados? Regenteados. Coordinados y organizados por, eh, no solamente no bolivianos en general, sino vecinos ¿no? de una familia que los traen para, para Buenos Aires o por el, por el país. Engañados, gente, o sea, gente que en principio es de confianza, esto, que, cosa que me contaban... Eh, muchos bolivianos estaban en el Indoamericano y, y después pudieron ir por, otro, por otros lugares que mmm, en muchos casos son familiares mismos que los traen a, eh, a los bolivianos engañados para laburar acá y después les retienen el pasaporte les re, retiene el pasaporte y, a, y además están solos y además eh, de, de, de necesitan una familia necesitan ingresos para mantener una familia y además desconocen que por ejemplo hay un tratado bilateral por el cual Un ciudadano boliviano con determinadas eh, determinados requisitos básicos Puede estar en el país laborando de manera legal. Claro, también no sabía eso eh, Es un tratado bilateral que se firmó en el 2004-2005 Entonces, hay una mafia eh, motorizada por, por los argentinos y, y por las grandes marcas también, que se hacen uso de eso Como, eh, si no me equivoco La germu de la, Macri. De la mujer parece del... Que... Juan Palomino me parece también está metido en la de... explotación de, de... ¿Juan Palomino? Sí. Che. sí, sí. Yo creo que hay que hablar de la obsesión que estás manejando. Pero bueno, bueno, al margen. Lo charlamos ahora en la salida mientras nos tomamos una cerveza con Gullo para ver si lo levantamos un poquito. Mientras tanto, nos queda bautizar eh, Villa Soldati como un nuevo Palermo. Eh, dado que... Mm, Es importante la cantidad de... Hay una masa crítica de, de pobladores de, de, provenientes de Bolivia en Soldati. Me parece que podemos entregar eh, como dato. Este, este, de paso también es como una salida al mar. Una salida Riachuelo, Riachuelo, la salida de la Plata, la salita, no Mar. Mar. a Rocha. Eh, Villa Soldati. Yo propongo Palermo La Paz. ¿Palermo La Paz? Palermo La Paz. Mm. Altipalermo sí. me gusta Altipale... Altipalermo. Altiplalermo, altiplalermo, altiplalermo o altipalermo. Altipalermo. Altipalermo, muy bien. Altipal, altiplalermo. Altipalermo, pero me está altiplalermo. Altiplalermo. Altiplalermo. Bueno, es lo dejamos como regenteado es que, regenteado. Tiene cacofonía. Claro. Altipalermo, entonces, vice Soldati, eh, nuestra solidaridad y nuestro amor al noble pueblo milenario boliviano que supo ser el imperio en su momento y ahora es un pequeño país que probablemente anexemos pronto si Juan Palomino llega a ser presidente de la República. Muchas gracias, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. <risa>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 Tercer piso al fondo, sábados 16 a 14. <risa>